Por último, el testigo y militante de derechos humanos, contó algunos testimonios que conoció gracias a otros desaparecidos sobre el paso de su padre por los centros clandestinos.